you Buenas noches, Nuestra América. Hola. Bienvenidos y bienvenidas a otra emisión más de Letters Sermón de... ¿Qué tal, Tristán? Bien. Muy bien. ¿Vos, Manu? Bien, bien. Todo bien. Me Mati. metí, me metí ¿Qué en tal? el comienzo del programa hoy. Bienvenidos. Un hola. Eh, una nueva emisión de Letters Sermón con eh, subidos a la escalada del dólar. Sí, estamos arriba de un billete gigante. Yo no sé nada de lo que está pasando con el dólar. ¿Qué está pasando con Subió. el dólar? Subió. ¿Cuá ¿A cuánto? A 23 pesos. ¡Eh! Pero estaba 20. Sí. Eh, bueno, por eso. Por Subió. eso, una escalada. Hoy, una hoy. Escalada. Es una barbaridad. Cerró a 20. <risa> Yo tenía un dólar. Atención, tenemos en vivo la reacción de alguien <risa> que estuvo en un todo el día y recién se... Sí, es lo que pasó, no estaba ni enterado. Bueno, sí, subió el, es el tema desde que volvió al de Entrás a la nación y hay un dólar gigante no, no. en la tapa, sí. en el portal se pudrió todo. No Franklin. Se pudrió todo. El sí. dólar eh, escaló, así que eh, vamos a explicar las cosas como las explican los economistas, ¿viste? de pelotudo. Vos tenías un dólar el jueves y valía 20, 20 pesos. pesos. Hoy vale 23. ¿Qué está pasando? Bueno... Llachate, no, Martín Tetás. Ah, ¿Qué te haciendo el me gobierno? Me escucharon a Martín Tetás que una piba en Twitter le había preguntado que si sacaba o no un crédito uva porque tenía miedo con el dólar y qué sé yo. Y Tetás le respondió hace una semana. Está, ¿Qué está cosa? ¿El dólar? No, está planchado, olvídate. No, tremendo. Este gobierno, eh, si, si no nos lleva a todos bajo el mar... Yo leí... No, sí, sí, estaría pasando. Una nota el otro día en un medio provincial dudoso. Hmm. La era, del interior. Como la, como la mayoría. Era para mandar a la B a Dujovne. Y la última línea de nota era, y suena el nombre de Martín Tetás como su posible reemplazo. Ah, sí, Claramente operada por Martín Tetás la nota. Escuché los rumores también. Qué mentira, ese chabón no puede ser ministro. Si ese chabón es ministro, yo me muero. Parece que arrancaron las editoriales críticas del gobierno, por ejemplo, de gente como La Nata. Sí. ¿Sí? Ya, ya la gente se empezó, se está subiendo a la ola está bajando carro del carro sí. del ganador cuando el ganador deja de serlo sí. Ya está la nata, por ejemplo, crítico con las políticas de gobierno La rata Y su, su falta de sensibilidad social Anita Lorenzi está en la producción Hola, ejecutiva del programa Y el señor Guido Rusconi nos opera técnicamente Técnicamente nos opera <risa> Ahora Ahora Ahora si le preguntás ¿Qué otra cosa hace? Eh, hoy Guido Rusconi entró resoplando. Sí, sí. Yo ah, me Entró vuelta, el estudio. Como caballo. Yo me vuelta, entró como un caballo. Sí, pero como un caballo ¿sabes? cansado, no como un caballo bien. Tipo... No, en... nah, entró más bien como... Claro, Nada, basta, así, basta, así. basta. Entró más ¿Todo bien... Todo para mí. <risa> ¿Todo qué para, para que vos quedes... Pero es al revés, ¿eh? Porque a Paty el que le sale bien es el resoplido y a mí me sale bien el relinche. Pero hoy nos podemos invertir. <risa> tremendo, tremendo... La tercera mona en la granja. <risa> Rebelión en la granja. <risa> Rebelión en la granja. Sí. Tiene que poner un programa menos ah, divertido, dice después, el, el señor sí, Riosconi. Pues... Eh... Bueno, entró resoplando sí. se está No sabemos si suspiraba por el dólar Por este clima de fin de época Del cual eh, Patti Mazzoni está muy preocupada Se siente en un clima de fin de época Yo me, me, me siento en un clima de fin de época ¿Te, te refieres que algo... al clima meteorológico? No, no, algo va todo. a cambiar pronto Algo va a cambiar Uy, pronto madre, Estoy como con hoy, En este programa estoy como con esa sensación. Hoy hay varios indicios de este, de este De este fin de época Este clima de fin de época a lo largo de todo el programa va a haber vamos a tratar diferentes temáticas que tienen que ver con esto de manera involuntaria, ¿eh? no es un dossier. Es porque es un fin de época, justamente. Un dossier. Un dossier. Un dossier. ¿Alguien <risa> <Un dossier. risa> le dice así? Hay quien le dice dossier. Dosier. <risa> el no, dossier. No. ¿Leíste el dossier de la última crisis? No, no leí el dossier <risa> de la última crisis. El dossier no, no, no, no lo vi, no sé lo que es, me lo perdí. ¿Estás bien, Tristan? <risa> Estás haciendo como un voodoo lounge. Estaba sacando el buzo y quedó Bueno, está bien, está perfecto Creo que Esa tapa tiene más carne Bueno, hey, vamos hey. a Vamos a tener la presencia del señor Nicolás Trivi Sí, que viene con viene con libro, viene con, con un mm, libro bajo el brazo. Sí, sí, no sabemos si lo va a traer qué sé yo, pero ahí lo estuvo canchereando vía Twitter, Ranking. bibliografía obligatoria sí, para sí. El, para la historia de los mundiales. Hubo como un, un grupo de lectura el fin de semana. Sí. Pues, sí. Alrededor hubo de ese hubo libro. Un yo no sí. ¿Tú tienes el libro ese? ¿Lo tenés? No sí. tengo. ¿Lo tenés en tu casa de La Plata? No, no. No, no sé ni dónde está, pero lo, lo tengo, lo supe tener y seguramente... ¿Cómo se llama me... el libro para la orientada que no...? El libro no... de oro del Mundial. ¡Qué tremendo! Salió en el año 98, en el, editado por Clarín, y mmm, antes del Mundial de Francia 98, y tiene toda la información de todos los Mundiales hasta el 98. Bien. Obviamente. Bien. En realidad el 98 no, porque es antes del Mundial. Y, y tengo otro también del 98, que claramente fue el Mundial que viví con mayor expectativa, uh -huh. que era uno de Olé. Que eh, venían fa faxículos. Oh, no existe más esa modalidad, ¿no? ¿no? no Qué bueno, porque era una cosa nunca eh, sí, terminar es... de completar. La nación tenía mucho la era eso. Pre pre sí, era pre-internet, pre-digital. Sí, era la encarta impresa. ¿Y el momento de encuadernación del faxículo? Ah. Qué momento, hermoso se transformaba Lo que tenías ahí se transformaba en un libro. De pronto. Claro, yo tengo eso. Pero el... muchas se venía como en una carpeta que era muy grande, poco práctica, sí, dura, sí, sí. compleja y ibas acumulando unas hojitas de mierda así y después te Suertillas. quedaba te quedaba todo junto que te ocupaba el 20% de esa carpeta enorme ah, porque nunca llegabas a tener todos los fascículos. No, igual si lo completabas era demasiado grande esa carpeta. Yo coleccionaba fa fascículos de, de una um, manual para chicos sobre la comput sobre computación. Hermoso. Mm. Y de ahí me quedó un piso de conocimiento. Mucho un más elevado que los demás Un acumulado eh, Y eran dos hermanos que se llamaban Ram Por memoria no, Ram, no, era no, Ramiro no, no, no. Y la memoria Rom que, Romina. que se Romina El disco rígido era Romina no, muy, bueno. <risa> <risa> muy bueno, esa sí. era la época donde te mandaban a computación eh, No, yo esto era más chico, era muy chico Pss, Ocho años, nueve años Buen y, y leías la, la encarta en papel me la, enc la Encarta, que bárbaro encarta, la Encarta ¿eh? Tremendo Genial, qué encarta. manera de, Traigan información de los mayas Díganme mayas. los dichos <risa> era toda una wikipedia sí, sí, de sí. mierda No me puedo olvidar que el dicho de Argentina Era mejor, mejor... pájaro en mano Que 100 volando sí, Y lo traducías y, y decía Mejor pájaro en mano que ver un 100 volando <risa> <risa> ¿Qué cosa? No. Y había un juego muy bueno de órbitas Sí Sí, tremendo claro, juego de órbitas en el carta. En sí, era como aprender jugando, la atracción ah, de órbitas. Vos ponías claro. un ángulo o una fuerza de un planeta y sí. y hacía circular orbitar utilizando mejor el Bueno, el, la pregunta del el día, el la técnico. pregunta del día y la idea es que ustedes vayan respondiéndola a las diferentes redes sociales que tenemos, como por ejemplo sí. Facebook, Twitter, e Instagram. Es si sí, estamos en el medio de un fin un de un cambio intempestivo de, de, de, la, de la sociedad, el clima. Asomaste ah, ahora que va a ser intempestivo. Y siempre es intempestivo. ¿Qué, es un, ¿qué es un cambio gradual? Tiene que ser intempestivo. La ah, revolución industrial. El take-off. Pero hubo take no. un take off. No, claro. Siempre hay un momento. Si estamos viviendo un cambio o no. O el es un humo El take-off. estamos? ¿En el fin de una época o en el inicio de otra? Y claro. no nos hagas decir... La cuestión de lo viejo que no termina de morir. No, no, Porque no, para no. mí... No, para mí, yo lo que, lo que veo... A ver. No, para mí. Yo lo no, que esto veo... Esto es polémica en el bar de repente. Lo que, lo que estoy viendo, si cierro los ojos, sí. es más como el, como una, una implosión, el pre-Big Bang. Pero vos te referís a la política, a la Argentina, al mundo, a, a, todo. a lo social, a todo no veo al con, lazo social. No veo con claridad, no veo con claridad. Lo que puedo decirte es que la puta madre Pati tengo miedo ahora esto se transformó no sé, no en sé, la tengo... lectura del oráculo es una sí, sí, sensación sí. que te pasame el mate a ver que dice abajo lo, lo estoy tomando yo es hoy o son estos últimos días o estos últimos tiempos me empezó ayer <risa> ¿qué? Soy como ¿Se acuerdan? Para los que no saben, el tercer mod en un momento tuvo un, un, un místico que hacía una columna. Sí. Ahora estoy como el místico. Sí, sí, como sí, sí. infund... Si ¿Sí ¿Sí seguimos, hacemos, hacemos preguntas y él... Te respondía cara dura, inventaba Sí, algo. respondía de una manera que era como, lo estás, estás inventando eso, ahora lo estás inventando. Media hora le creímos al místico. Y si seguís ahí, sí, pati, mística, te vamos a pegar una patada en el culo como también le pasó al místico. En realidad el místico, el místico no lo echamos, se fue. Sí. Se, Llega, fue se fue, y no se volvió. Digos que sin que lo, lo chemo. bueno, es una sensación. Tómenla, o déjenla. Bueno. Bueno, la, la voy a la voy a tener ahí como en el bolsillo a ver si, si a hay ver si les síntomas. les Por ahí no les pasa, claro. Yo siento que hay como cosas raras que van a ir hacia alguna dirección. Muy poco específico. Tremendo, no, no, no la verdad, esta faceta de Patty mística no la tenía. ¿eh? <risa> Tenemos eh... Si tú no tienes poderes, chicos, lo, no, siento, no, yo, lo no, siento. No tengo mucho. ningún poder. Lo siento mucho. Tampoco. Vamos a tener, tener a Nicolás Trivi, vamos a tener el tres canciones en tres, tres canciones, tres canciones, tres canciones, tren. tres canciones, tres can tren canciones, tren tres canciones, vamos a tener eh, La Muerte, Ajá. volvió La Muerte, y suficiente, bueno no creo que nada más, así que eh, sintonicen Radio Nauta, hasta las 22 vamos a estar, lo pueden escuchar eh, en vivo este programa, como seguramente lo están haciendo ahora, Ajá. o también lo pueden escuchar grabado, en diferido, vale. desde la página de radionauta.com.ar y eh, lo pueden escuchar también en diferido eh, sintonizando radio nauta los sábados de 20 a 22. Con sensación de vivo, puede ser. Con ¿no? sensación de vivo. Están ahí, copeteando ¿Hay <risa> gente haciendo que... la previa y escuchás la tercera hermana. Dice la ausentada dos cosas distintas en direcciones totalmente opuestas A ver, típico una, de la ahuyentada Uno dice, ¿qué tiempos aquellos del místico? Llámenlo hoy ¿Quién dice eso? No, no, no, sabemos, no, no, no. no La dónde relación está. se cortó no sabemos, dónde está, no sabemos si está vivo o muerto Emigró ¿Y, ¿Y el otro? Y el otro lado dice que hay una, una, una columna de opinión De la revista Forbes Que dice que hay que vender todo e irse a la mierda en sintonía con tu sensación de, de, de, de fin, fin de época mundo. Hay que ver si el la confirma Fin la... de época o de fin del mundo, pero no es lo mismo <risa> No, por favor no, Que no pase a mayores No está claro Porque si que vender todo ves? e irse a Marte entonces. ¿Qué ves? A ver <risa> <risa> Veo arena <risa> Mucho calor Che, eh, me, me pararon por la calle ¿La Y me dijeron, el programa está cada vez mejor ¡No! Ah, no. no. ¿Un desconocido? Sí. sí, tenés que decir que sí. Un desconocido. Te reconocí por la voz. Sí. ¿Vos sos el barbudo de la radio? Me dijo, sí, dije yo. Y el programa está cada vez mejor, me dijeron. ¿Mira? Muy y Yo le dije, ¿sabés qué? La verdad que sí. <risa> Tenés razón. Te agradezco mucho te tu razón, opinión. Te agradezco tu opinión y me parece que está muy bien. ¿Cuándo van a empezar a ganar plata por esto? Me dijo después, acto seguido. Pero nunca le respondiste. y No, estamos en camino de perder cada vez más. <risa> Esa fue mi respuesta. Y bueno, a mí me preguntaron, ¿cómo, cómo se financian? De ninguna manera, respondí con, con nuestro trabajo individual, personal De ninguna manera ahí... Se financia el capital con el trabajo asalariado Vamos a arrancar este programa Dice número 226 de la Terrasermón Escuchando a la banda británica Blair haciendo al fin, al fin Este ah, tema viene tema, en cola Estaba viene quedando en cola este atrapado tema. El, el primer programa está, ¿no? Era, era un medio atrapado Bueno, tema. cueve Ong Ong <risa> Sermón, una sección de humor. 2021, tenemos el diario de Leter Sermón. Vamos a arrancar en el ámbito internacional. Bueno. Así eh, le pisamos la cabeza al ombélico del mundo. Bueno, ¿Sí? no creo que podamos. No, no creo que podamos porque eh, es un gran programa, que lo pueden escuchar los eh, miércoles de 18 a 20. Mirá cómo ¿no? te, te, te gusta, la tiré así. <risa> eh, vamos a arrancar con algo que pasó ayer ya bastante tiempo, casi una semana, pero que bueno, como no hubo programa en, en ese entonces, no lo hemos comentado. El histórico encuentro entre las dos Coreas. Vamos a escuchar a Julián Barsavsky, que es periodista, eh, ha viajado a Corea del Sur y ¿Ah, tiene sí? algo para contarnos al respecto. En un momento Kim le dijo a Moon... Eh, ahora vas a dormir mejor, porque claro, eh, no te voy a tirar más lo, lo, los cohetes que él mandaba siempre de madrugada, que pasaban y caían en el mar de Japón, y lo despertaban al presidente Moon desesperado, sacaban de tirar un nuevo cohete, y después estaba muy mal dormido. No. Tiraban misiles por arriba, ¿no? Pero eh, la estrategia era tener una posición de fuerza. porque nunca se resolvió este conflicto? No había nada que negociar. O sea, la unificación no era posible. Entonces, para negociar, Kim tenía que tener algo para ceder y recibir algo a cambio. No lo tenía. A partir de que se nuclearizó, sí tenía una posición de fuerza y vaya si la tenía, eh, pero el mensaje era si nos atacan, si me atacan, explotamos todos. Uh -huh. Kim no iba a atacar nunca porque era automáticamente un suicidio. Él se estaba amurallando de alguna manera, este se estaba protegiendo y ahora le permitió sentarse en una mesa y firmar una especie de, de acuerdo que no es algo un tratado definitivo Bueno, pasaba Julián Barzawski, eh, periodista que estuvo eh, recorriendo algunos medios de comunicación. O se saca un libro también que se llama Corea, dos caras extremas de una misma nación. No, oh, de Perona Gulia. Sí, con otro periodista, uno visitó Corea del Sur y otro Corea del Norte. Eh pues se, se, se, se juntaron hace unas así. Se juntaron y hicieron un libro. <risas> poner poner en Cómo común? le ponemos? Corea, dos caras extremas de una misma nación. <risas> Tremendo. No, el viernes <coughs> pasado se juntaron. Eh, por tercera vez <coughs> Líderes de Sur Corea y Nor Corea Sí Ellos son el señor Kim Jong-un Sí, de Nor Corea del Norte Y Moon Jae-in De Corea del Sur No es el mismo nombre Bien, en, no son la misma persona. De una misma nación Sí Eh, fue la tercera cumbre en 7 décadas La primera sucedió hace 7 décadas Menos de 20 años El resultado final fue un documento que plantea Formalmente poner fin a la guerra De 1950 a 1953 Porque recordemos que la guerra de Corea No tiene paz firmada Y Ajá. por eso es que existen dos países de Corea, Corea del Norte y Corea del Sur Y una zona militarizada Donde los ejércitos son los únicos que están Y está todo mal claro Y una pequeña zona desmilitarizada Ajá uh -huh. El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó a la frontera con Corea del Sur, donde lo esperaba su par Moon Jae-in. En la zona desmilitarizada de Corea, ambos jefes de Estado se dieron la mano y luego cruzaron caminando primero hacia un lado y luego hacia el otro. En un zigzag. En, en un simbolismo hermoso. Como el Jingle-Jang. Sí, la reunión se llevó a cabo en la Casa de la Paz, que en la aldea fronteriza de Pan-Mung-yong, Se trata del mismo lugar donde se firmó en 1953 el armisticio de la guerra que dividió la región en dos países distintos. mira que simbólico. Hablando de cambio de época, acá tenés. Ah, mirá, mirá. Se juntan las Coreas ¿Qué pasa? a charlar. ¿Sale bien o sale como el orto? Hay Epa. dos opciones. No, parece que está todo bastante encaminado a que finalmente se firme se firme la paz. Eh, comieron una zanahoria. Entre los dos. De verdad me está diciendo simbolismo. esto? Simbolismo, sí. Picaron una zanahoria la comieron los dos. ¿Picada? Sí, porque en un momento ¿Cruda? había cooperación, no, no sé tanto detalle. Pues bueno. parar. <risa> había eh, una zona donde cooperaban económicamente con el norte y con el sur. Corea del Sur ponía el capital y Corea del Norte ponía el trabajo. Ah, mira vos. Qué bonito. Y entre otras cosas, industrias, qué sé yo, había una fábrica una fábrica de esas zanahorias. No, ajá, una ajá. plantación de zanahorias. <risa> fábrica no. Eh, así que comieron esas zanahorias en señal de reconciliación. Y bueno, no sé. Estoy googleando hay, como... Hay, hay muchas interpretaciones acerca de lo que está pasando en Corea. Tiene que ver con Trump. Tiene que ver con que las dos Coreas medio que dejaron de eh, ser títera del resto y un poco garantizar... La paz entre ellas mismas. Hay, ¿Hay como algún... diferentes interpretaciones. ¿Hay un horizonte de reunificación? Eh, no sé. ¿Sería eh, como lo más difícil o no? Sí, eh, muy difícil. Es medio difícil. Sí. y Kim hay, Yo... mucho, hay muchos intereses además, uh -huh. geopolíticos. Kim Jong-un, sí. el de Corea del Norte, ofreció calmarse con las bombas. Eh, sí, creo sí. que firmaron un tratado para desnuclearizar claro, la zona Claro, lo que firmaron el viernes pasado es justamente eso es Un tratado de no tenemos ar armas nucleares, ninguno de los dos Corea del Norte tenía armas nucleares Corea del Sur decía que no tenía Pero si firmó un tratado para desnuclearizar Es porque quizás oh, te es porque se quizá olvidado. tenía Entonces es un poco también una, eh, un reconocimiento De que evidentemente sí tenía armas nucleares Algo tenía Bien. sí y, mmm, no sé ahí hay, hay ta también el, el tuvo bastante que ver eh, china que parece que eh, kim jong un viajó a, a china una semana antes para obtener el, el apoyo en esta decisión del líder del líder chino y eh, bueno parece que todo está encaminado algunas versiones hablan de que a fin de este mes de mayo se estaría firmando finalmente la paz entre las dos Coreas Después de muchísimos años Bueno, así sea Sí, ah, hay, hay una Una nota al pie Muy graciosa ver. Que sucedió eh, En el ámbito del mundial femenino de ping pong <risa> Situación. Atención, Arranco. atención. Arranco Arranco Porque es impresionante Arrancó bien sí. Mundial femenino de ping pong Cuartos sí. de final Llave, partido, clásico Corea del Norte versus Corea del Sur Ay Salen los dos equipos a la cancha uh -huh. Se saludan uh -huh. Y anuncian desde eh, La voz del estadio Los equipos de Corea del Norte y Corea del Sur Han decidido unificar el equipo ¡No! Y pasar los dos a, a semifinales <risa> ¡Tremendo! <ríe> tremendo. Se juntaron, decían, vamos a hacer un solo equipo Corea, la claro. Federación Internacional ¿Cuál? de Ping y Pong, Pong Femenino dijo, "Bueno, perfecto, no. listo, cuando les, conviene, cuando les conviene una sola Corea. Nah, nah, nah. Así cualquiera. Tremendo, me parece muy bien. Porque sí, por ¿qué, qué le o sea, la Federación Internacional. A decir, no lo no pueden unirse. Claro, ¿qué le va a decir? Va a ser abogar por la división entre las dos entre dos pueblos hermanos. Y suelen hacer eso igual. Vos, no sería che, nuevo que... ¿Cuándo pasó esto? No sé, hace poco Es, es muy en linda rigor. Pyongyang La capital de Corea del Norte Al menos en las fotos que sube a Instagram Una periodista argentina Que se llama Florencia Grieco Flower Grieco, que les recomiendo que sigan En sus Instagram personales O institucionales eh, Va y viene de Corea generalmente Y saca unas fotos muy bellas ...de un país muy poco fotografiado. Sí. Hace poco... Yo <coughs> me estaba, estaba googleando hace un rato... ...pero no logré conseguir lo que quería... ...que vi una película bastante buena... ...sobre un coreano del norte... Uh -huh. ...que eh, vivía muy cerca del mar... ...y se va a pescar en naufraga... ...y termina en la costa de Corea del Sur... Ajá. ...y como termina en la costa de Corea del Sur... ...termina preso... ...porque flayan que está yendo ahí a hacerles algo. Claro. Entonces toda la historia de las acusaciones... ...de que es un... ...un una infiltrado, un espía... Una espía Y eh, él viviendo en la en, en Corea del Sur Y en un momento, con la estrategia de, de los coreanos del sur Se ve que son medio pillos Lo largan a la calle A ver qué, y, hace. A ver qué hace Y él no quería ver no, no quería ver cómo era la otra Corea Entonces andaba ciego por todos lados ¿Por Tremendo. qué no quería ver? Y porque no quería ver, porque sabía que se iba a querer quedar Y él tenía que su familia mamá. del otro no, lado no, no, Tremendo, basta, me, me puse como el orto <ríe> Bueno, muy buena película, no eh, estoy tratando de ver el nombre pero no no no llevo a ella, estoy buscando tipo un coreano naufraga y no la encuentro No, la producción estuvo buscando eh, audios para ilustrar esta nota y encontró que este periodista Barsavsky estuvo recorriendo los medios locales y un poco desmitificando esa imagen, Corea del Norte malos, Corea del Sur buenos eh, y estaba, estaba bastante bien no, la verdad no leí el libro, pero bastante recomendable Como diciendo, bueno, en Corea del Sur 40 años de dictadura claro. Tienen la tasa de suicidio más alta eh, Gente que vive en absoluta soledad Tienen la, la jornada laboral más larga de todo el mundo De 12 horas, qué sé yo eh, tra Hay un programa de... Tiene un programa con la soledad No sé bien por qué Mirá, no Contaba sabía. que hay un, un programa una mina Que todos los días se eh, cena sola y se filma Y eso lo ven 2 millones de personas. Ah, esto se puso muy oscuro. Porque la gente cena sola, entonces después ah, cenás, de mierda, ponés la tablet mierda. en el enfrente tuyo cenás y alguien. cenás con la piba esa. Y después encima le hacen una entrevista a la piba que decía que, que como tenía que laburar de eso, porque labura de eso, porque la gente le paga, qué sé yo, le deja ahí moneditas por Bitcoins, qué sé yo, uh -huh. eh no tiene vida personal, entonces no, no tiene novio, no tiene nada. Porque miedo, no puede cenar, tiene que cenar sola todos los claro. días. Y ahora, ahora me estoy acordando ah, de otra madre. película coreana, pero esta coreana del Basta sur. De Va a haber películas coreanas. No, es muy bueno el cine coreano, ¿eh? No soy Álvaro, pero lo recomiendo. Eh... Uy, no podía decir no, eso. No, <risa> <risa> Bueno, Va, vas, una, vas una película eh, de Corea del Sur de una chica que no salía de la casa... En ningún momento, en ningún momento Y lo único que hacía para divertirse era mirar con un telescopio Pero miraba a otra gente No es que miraba el cielo no, no, como Eso que no se hace observaba Pero a mí no, no salía de la era casa como... porque tenía fobia Entonces su única posibilidad de observar El mundo externo era Y se hace amigo de un chabón que había quedado Otro náufrago, tiene un problema con el náufragio eh, En una isla de mierda Como si quedara en la isla Martín, Martín García. García entendés Una isla así, media chota Quedó, quedó ahí atrapado, no podía salir de ahí Y se empezó a comunicar con ella a través de, de, de diferentes señales, señales. Para que ella vea por el telescopio. Y ella en un momento sale. <risa> ¿Y se sí. encuentran? Sí, se encuentran, pero es como la película como que es más de esto, que la mina tenía una fobia tremendo, no veía ni a la familia, nada, como que salía del cuarto cuando la familia se iba a dormir mm. o sea, se ve que están medios se vive muy mal en Corea del Sur están medio chifladitos, bueno, una nota que tuvo todo todo, recomendaciones todo que de cine saber. anécdotas, historia de historia del siglo XX de como ya adelantamos sube el dólar y volvió Cavallo, vamos a escuchar para empezar a Domingo Cavallo en A Dos Voces y vamos a comentar un poco qué pasó, el 2001 Se puede llegar a, a, a venir dentro de algunos años si siguen con una política de endeudamiento exagerada, si tienen que pagar cada vez más altas tasas de interés, si el endeudamiento es a corto plazo y si no cierran el déficit fiscal. Ha vuelto el ex ministro de Economía del Menemismo y también de la Alianza, Domingo Cavallo, que fue al prime time de la TV por cable, eh, estamos hablando de a dos Voces, NTN, en una entrevista durante la cual apoyó la política de ajustes con economía recesiva del gobierno de Cambiemos. Dijo tener razón en todos los pronósticos que hizo. Está medio en una onda pati. Y lanzó sus vaticinios. Atención. Ah, Lo dice Cavallo todo bien. Ah, muy bien, bárbaro. Lo dice pati. Sube el dólar y volvió pati. Claro. Lo digo yo. Ah, le, le faltan fundamentos. Sus vaticinios son que si no se oyen sus recomendaciones. sus recomendaciones <risa> Si no se oyen sus recomendaciones, la economía y la buena aventura del país fracasarán. Más. En esa línea advirtió que el 2001 Se puede venir dentro de algunos años Como ya lo escuchamos recién Si siguen con una política de endeudandamiento <ríe> Exagerado La puta madre sí. Estoy teniendo ¿no? dificultades Súper graves. graves Para poder hablar tam, No pasa nada Estás derrapeando de de oh. Bueno <ríe> El, el ciego se ríe del, no, el ¿cómo el tuerto de y este programa se acabó. Se ¿no? El ciego no. se ríe de Goyardo. Cualquier cosa. ¿También, también. ¿En, el, en el País del Muerto. El vivo es rey. Bueno, qué capacidad para volver cuando Domingo Caballo, Domingo Caballo. No, subí de vuelta a la cortina Subí la de vuelta, de vuelta. <risa> Che, basta <risa> Tremendo, tremendo vuelta eh... Ay, que no, como nos falla Ay, el cerebro En realidad Caballo, lo del 2001 <risa> Lo dijo, no quiero defender a Caballo A ver pero lo no, vas a defender eh, Bonnelli le preguntó eh, ¿se puede venir otro 2001 como dice la oposición por el aumento de tarifas? sí ahí va y era por el aumento del, de tarifas claro no ni en pedo o sea el 2001 no va a venir por el aumento de tarifas si puede a llegar a un, un 2001 si sigue el endeudamiento qué sé yo qué sé claro. yo eh, él sabe cómo viene un, él, él sabe cómo preparar el terreno para un 2001 es especialista más que nadie ¿Qué, qué capacidad para volver y volver y volver Sí. O sí. como que ya con la alianza ya su vuelta había estaba concluida, pero ahora volvió a volver. Volvió no, a volver. pero ahora no solo que empezó a dar reportajes y eso, sino que se o sea, como que se blanqueó que es asesor del gobierno. Si, sí, él dice que no igual. Bueno, que no se reunió con Macri, Que sé yo, como es un mito. Uh -huh. Sí, pero pero bueno, está ahí. No, lo escuchar no, no. lo deben escuchar. Sí. Eh, dijo que al radicalismo lo sufrió más que al peronismo Y sí, sí Y sí, porque con él se hundió el barco Sí, defendió las privatizaciones Y estuvo a un tris Hola. A un tris de autopostularse como el ministro de Economía Que necesita el gobierno de Cambiemos Basta, no puede ser ministro Ay, no, de todos no, los no. gobiernos del mundo No, basta, basta Aparte, o sea, más allá de todo Yo creo que Cavallo eh, cierra la grieta Sí o sea, no no no no no se falta estar a favor de Caballo para para estar en contra del gobierno o al revés. O sea, no, ¿no? no Caballo sí. es como una figura del pasado, no no representa nada bueno en el imaginario popular. Lo que fue muy bueno fue el cierre de la entrevista sí, entre sí, Bonelli sí. y Caballo, donde Bonelli quiso aplicar una lavadita de manos y dijo, "Yo a Caballo cuando era superministro de Alianza lo criticaba mucho, pero tengo que reconocer que soy yo que poronga." Y Caballo <ríe> lo mira y dice, Yo la verdad es que no recuerdo que vayas no criticado. No, pues usted nunca me criticó, Leico. <risa> tremendo, tremendo. Volé, no, no, no. Prendió es fuego. Verdad. Prendió fuego. Bueno, esas fueron las dos noticias de el momento. Como que van en direcciones eh, contrarias. Una hacia la Esperanza y la otra hacia la de claro, La de Buckley en Argentina la Esperanza en Corea. Así que ya saben a dónde mudarse. Si quieren vivir solos y aburridos se pueden sí. mudar a Corea del Norte, del Sur. Y si quieren vivir pobres y en un régimen dictatorial a Corea del Norte. Una canción que podría haber entrado en el 3 canciones en 3, canciones en 3 de la semana pasada es eh, esta, Valerie de Amy Winehouse. Bye Charlie. I'm sorry Charlie, Murphy, I was having too much fun.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 en la sala Select del pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videodromo Proyecciones. Le Tercer Mon. Pute, pero no tuya. Ahora se viene la sección seria eh, Que tiene que ver con que hoy se festeja En nuestro país El Día de la Milanesa Me encanta la Milanesa Y me encanta el Día de la Milanesa pa la papa Diosa Milanesa A ver si creo chequear que sea técnicamente Hoy El Día de la Milanesa Sí, el 3 de mayo, sí, es fue hoy. el 3 de mayo. Confirmado, porque chequeado. Porque no había Día de la Milanesa. ¿No? La cuestión es así, no había Día de la Milanesa y hace un, unos años se empezó a promover, en las redes sociales dice, yo supongo que se refiere a Twitter, porque no puede salir de otro sí, lugar que no, no sea no. Twitter. Sí, que necesitaba un día el día de la milanesa. Sí. Como que todo tenía su día menos la milanesa, bueno, la milanesa necesita su día, así que el 3 de mayo es el día de la milanesa. ¿Tenemos algún indicio de por qué 3 de mayo? No, porque fue como el día en que se empezó a decir que la, la milanesa necesitaba un ah. día. Este es el hemeride Falopa le gustan a Nicolás Trivi. Está contento. Se paró. Pulgar para se arriba, paró. para escucharla. Se paró, se está golpeando la cabeza contra el techo. Yo hoy comí milanesa Yo comí milanesa hoy La producción comió milanesa El operador comió milanesa Nicolás Trivi comió milanesa ¡Tremendo! S Sin saber A ver, de en qué ¿en qué aplicación de la milanesa? Eh, milanesa ¿De carne? De pollo Milanesa de pollo Con ensalada de No, la ensalada no importa Arvejas y huevo duro Tremendo Yo Lentejas, comí... lentejas, perdón Lentejas, lentejas Está bien, bien. no importaba Dicha oh, la corrección No importaba la guarnición tranquilo. No importaba la guarnición Yo me comí un sándwich de milanesa con jamón y queso Tremendo en la Facultad de Manieros. ¿Milanesa de? ¿Carne? De carne. De carne. ¿De pollo hay por ahí? No, ¿de pescado? Pescado, la producción. ¿Cómo? Acá. Soja. ¡Milanesa de soja! ¡Tremendo! ¡Variante polémica! Milanesa y de pollo. De pollo acá, con algo, alguna particularidad. ¡Sándwiches, milanesa de pollo! ¡Tenemos todas las formas posibles! Muy bien. La milanesa... Falta, falta napolitana, acaballo. La a milanesa es, es algo que está en, el, en la vida cotidiana de sí. cualquier argentino o argentina. Hermoso eh, Según dice acá la, la, la noticia del diario La Nación Es, según pedido ya Quien elabora la estadística La comida más pedida del país Mirá vos ¿En serio? Para de, delivery Detrás viene empanada Pizza y hamburguesa mm. Y el sushi queda en el último puesto oh. Del top 5 Ah, de 5 Mirá vos, nunca pedí una milanesa No no creo, para mí se pide más la pizza Discúlpenme, voy a... Bueno, eh... Armá tu propio estadístico Según pedido ya, no ¿Ustedes piden milanesas? No, Yo no pido en mucho. general no Yo tampoco Nadie no acá mucho. ¿Anita no pedís milanesas? Bueno, no, les vamos dudoso. a dar tips para hacer buenas milanesas A ver, Hay pa como para, para cocinarlas o para confeccionarlas? Para todo Perfecto ¿Al, al, ¿Alguno de ustedes eh, confecciona milanesas? No Sí. ¿Cómo llegar a una a una buena milanesa? El aceite tiene que ser tu mejor amigo. Guarda con esto. ¿Y eso qué? Guarda. La calidad del aceite resulta fundamental. Y también la cantidad, no hay que escatimarle. Ah, uno, uno, uno piensa, claro, un poquito, no, queda seca. Tiene que darle al aceite a la meterle. hora de freír cualquier cosa. Es importante la temperatura del aceite, no hay que ponerse ansioso con eso. Guarda bueno. con el celular y la mesa Bueno, sí, ya se entendí ¿Ustedes fríen o al horno? Variadito ¿Fritas milanesas? Pero eh, un poquito falsamente En una en una sartén Con un poquito de aceite O sea, no la sumarjo como algunos que la sumergen En aceite hirviendo Pero es de frita es, Sí, Está como no, no llega a hacerlo del todo diría. No, para mí al horno o al horno Yo no me hago milanesas en mi casa Pero si me hiciera lo haría al horno <coughs> Porque no te haces milanesas en tu casa. Porque no me compro milanesas. Perfecto. No tengo la costumbre. El peceto no es la palabra prohibida. Me encantan Para las milanesas de peceto, me, me fabulosas me parecen. ¿Por qué ¿Por habría diciendo? de hacerlo? Porque no, es como medio mala el peceto. Porque, la porque de hay hay fanáticos de la nalga, la cuadrada de la <risa> la bola, bola del lomo. Hay gente que es fanática de esos cortes. Hay gente y, que es fanática de la nalga. Y, y hablan mal, hablan mal del peseto? Nada, cualquier cosa. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Bueno, pero los fanáticos de, de, de la nalga La cuadra de la bola basta, basta. <risa> No lo digas ninguna vez más Hay fanáticos de la nalga y fanáticos de la bola <risa> De la también. bola eh, Todos los demás cortes quedan secos Según esta apreciación Bueno, harina sí o no Parece que Hay algunos que le ponen un poquito de harina para que salga más crocante. Mira. No sé si la la es una buena cualidad en la milanesa. Yo yo lo discutiría, me parece que hay una cuestión de humedad que se contradice con lo crocante que no, yo prefiero. tiene que tener todo, humedad y crocantes. Ah, bueno, pero eso es la milanesa. Y bueno, sí, estamos hablando de la milanesa. Eh de la nalga. Parece de la bola y del cuadrado. <risa> <risa> parece que um, hay que Vieron cuando la pasás en huevo? Sí, sí. Después en harina y sí. después en pan rallado. La en huevo, la enharinás y sí. la empanadás. Ajá. Después en pan. No, no hay que subestimarle al pan rallado, no hay que escatimarle al pan rallado. Ajá. Dice y acá, no que, para mí no hay que comprarlo hecho. Pasa o que bueno, hay que eh, pasarse un pan. No. Rallar, no, alta paja rallar pan. Bueno, la cosa anatómico de la nalga. No hace milanesa, pues dice que hay que hacer el pan rallado, o sea. Y claro, por eso no hago. Claro. Eh, acá lo que dice es que no no hay que dejarse seducir por el doble rebozado. Ah, no, porque ¿Vieron? ahí sí. Hay como un, una tendencia al doble rebozado. Es una, una falsa. No, no. La no, falsa ilusión. No se deje doble rebozar. Bien. No se deje doble rebozar, por favor. Preste atención al tipo de pan rallado. Mejor calidad tipos hay? que cantidad. Ah, perfecto. Bien. ¿Se acuerdan que Una vez le preguntamos a un candidato de la ciudad que ¿Cuál era su libro preferido? Y él eligió el pan rallado preferido <risa> Pensando que el libro era una marca de pan rallado Bueno eh, Y después me acuerdo, me acuerdo. El problema ¿Libro preferido? libro preferido No, era el libro preferido El problema no es el horno Dicen acá si no, el sí, que le... El que le da de comer El horno le absorbe el agua Parece que dicen versus al... A la, a a la, la sartén. La, claro, a bueno, fritar. Bueno, pero es un quilombo ponerse a freír milanesa en la casa. Si las bañas en aceite, probablemente no sea una opción tan saludable. Y claro que no. Bueno, y después por último, la napolitana de Buenos Aires. Porque parece que la napolitana... Si bien la milanesa es italiana, el invento eh, ¿Es nació ¿Es italiana acá. la milanesa? Parece que sí. Dice, la milanesa nació en Italia, mm. pero la versión que más comemos nosotros es porteña, que es la napolitana con queso, salsa de tomate y jamón. ¿Napolitana sí o no? Es mentira, no es la que más se come. Bueno, no. pero no es, de, no es de Italia, aunque se llame napolitana. No, no, no está, está bien. bien. Es, ese es el dato de color. Entiendo. ¿Napolitana sí o no? Eso sí. la mira, sí? Sí. Sí. Mm. sí. Sí, La original va con salsa y no con rodajas frescas de tomate. Prefiero la milanesa caballo. Toda la vida No mmm, Todísima no. la vida No, no la Milanesa caballero Me parece algo genial La melanesa narapolitana no. Es como una pizza Y una milanesa Al mismo tiempo Ese es el problema No, es buenísimo O lo uno o lo otro No hace falta Las dos cosas juntas pero Me encanta una pizza y una y junta. Me encanta Bueno, hay comentarios En las redes sociales Donde claramente se armó Debate Sobre cómo prepararlas Pan rallado sí o no Tenemos a Normay ¿Qué a es ver? a Normay? Que a las 15.58 Del día de hoy Tiró un comentario Dijo Harina sí o sí Más aún si se cocinan fritas. Es una forma más de absorber el aceite de la fritura. Esto lo recomiendan expertos en gastronomía. Buena. No yo, que cocino por el placer de hacerlo. <risa> ¿Quién se preguntó tanto? O, lo, o por lo que decía un amigo a quien yo dejó ventilada de machista basta. hasta oh. que entendía el significado de cocinar es una forma de dar amor. Rectifiqué mi opinión y hoy coincido totalmente. Basta, cállate. ¿Por, ¿Por qué hablo tanto? ¿Qué, qué, ¿Qué estás comentando? Normal hablo tanto. Normal. O sea, que haya espacio para que vos comentes todo eso. No es significa <risa> que lo tenés que utilizar todo. Mira, acá esta es un comentario para que Tristán se enoje. A la milanesa que ponerle arriba de la salsa de tomate y el jamón Un poco de crema de leche oh. mezclada con champiñones Camarones y cebolla de verdeo no, Y rematarla con dos huevos fritos Rociados con semillas de amapola ¡Cemillas de amapola le puso todo, al final! Todo eso acompañado con rúcula y queso parmesano Bueno, al menos es mi gusto Posdata, para tomar coca light Esto es un pelotudo Bueno, bueno, bueno, hay gustos y gustos Rolando D. dice algo que yo comparto Quiero suscribir este comentario Creo que va a ser mi favorito A ver Qué hambre Qué Estoy salivando Como una babosa Milanga a caballo y nada de horno Esto dice Grande Oso Vino tinto, hielo y soda Y de postre queso y dulce No me vengan con finuras <risa> está bien. Está No vengan con sushi qué sé yo Eso dice Grande Oso Hay gente que está llorando Que no puede comer milanesa por la dieta Tenemos a Peter Griffin A mí me gustan las de berenjena ¿Y que Está la bien, es muy, sí. es muy rica la milanesa de berenjena. Es muy rica. no reivindico. No así, con perdón de nuestro operador técnico. La de soja. La de soja, que es más seca que mejor no digo qué. Acá una dice, la milanesa tampoco es italiana. Lo que nosotros Ahí comemos está. y llamamos milanesa es schnitzel. Y es de origen austríaco. Perfecto, schnitzel. compro. Schnitzel, schnitzel, mirá. ¿No les vendieron el schnitzel en, au en, en, Yo en Australia? Yo me comí un schnitzel, me vio schnitzel y era nada más y nada menos que una milanesa. Nunca fui a Austria. Era como... Comete esto, no sabe lo que... Es una milanesa. Sí. O sea, no, todo bien, pero es una milanesa. Una milanesa. Schnitzel. Con papá frío. Schnitzel. Fritz. Schnitzel. Bueno. ¿Sin fútbol? Bueno, se armó un debate. ¿Qué sería Argentina sin el fútbol y sin la milanesa? Y a, le responden. Un sin país. fútbol sin seríamos potencia. Nah, nah. Para nah, Nicolás nah. Trivi. Esto es una variante de, de Peronia. Sí, sí. Es el argentino anti-argentina. Sí, sí, sí, sí, sí. Y entró un poco, es verdad, la grieta también, que no venía entrando. Eh... Hay muy buenas eh, roticerías donde venden excelentes milanesas y gigantes. ¿Es, es pasa que es cara la milanesa de carne, sí, ¿no? Eh, es cara, yo, sí, sí, sí, sí. Yo amo el, el lugar que se llama Diosa Milanesa. Me encanta como nombre, como concepto. Sí, y Diosa milanesa Nombres muy originales para los negocios de milanesa Que en otros momentos vamos a, a comentar A sí, Y eh, acto seguido vamos a presentar la siguiente sección En realidad vamos a escuchar la primera canción ¿Antes puedo armar una, una encuesta? Por favor eh, en en Plantearla y la a Twitter ¿Confeccionar una encuesta? Sí. <risa> ¿Qué, milanesa? ¿Qué milanesa es mejor? ¿Si la de carne o la de pollo? Carne carne Bueno, pero hay gente que le gusta mucho la milanesa de pollo no, Pero no, por eso es mejor Puede comer más la de pollo, pero la de carne de no deja de ser mejor Tirado Twitter. Comienza ¿Qué decida la gente? el 3% en 3 ruede. con Usina de Norma. canciones 3 suenan ahora en el tercer mundo casen estrés no es la sección que va a venir en este momento. No, no. Sino que eh, tenemos a Nicolás Trivi por segunda vez en este año y nos viene a hablar del Mundial seguramente. ¿Qué tal Trivi? ¿Cómo estás? Bien. Hola. Hola. ¿Trajiste bibliografía y esto Estoy se okay. está volviendo cada vez más? Vamos a terminar haciendo una cátedra. Cátedra, cátedra libre. Sí. Yo quiero fundar hace tiempo la cátedra de libre de pensamiento crítico eh, Ariel Arnaldo Ortega. <risa> así que los, est los estaré convocando en cualquier momento Perfecto. cuando tenga los papeles listos. ¿Puede ser JTP? Sí, tranquilamente, puedes dar un práctico. Yo quiero ser de esa gente que va solo a mirar. O sea, tipo gente. Sí, sí, pero te podemos incorporar al equipo de cátedra como alumna que está siempre por como para un... hacer número por lo claro. menos, Para que no nos la cierren. Claro. Por falta qué, de alumnos mm, Qué camiseta que te trajiste ¿eh? Sí, me traje una casaca que tiene que ver con una llapa Que va a venir al final de la columna no, oh, Tremendo bueno. eh, Todavía no quiero hablar de la camiseta no, no. Traje la camiseta que suplente Que usó Colombia en el Mundial 2014 El día que perdió con Brasil Así que es sí. menos mufa el día que le pegan eh, El patadón a Neymar, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo sí, sí. Bueno, Creo que fue el único partido oficial El, el gol de David Luiz Con ese tiro libre increíble. Con la pelota sin efecto una uh -huh. cosa muy extraña. ¿Es es Argentina el único lugar donde se le dice camiseta suplente a la camiseta alternativa? En un mal uso de la palabra suplente, aparte, porque no es que Qué entra. Pregunta impresionante, ¿Eh? Puede ser, en inglés se le dicen away. away. <risa> es <risa> porque es de afuera, claro, claro. Eso es verdad, local y visitante. visitante Eso está, está también está mal. está mal. Home y away. Es la camiseta alternativa. Sí, puede ser. Bueno, podemos empezar a, a imponer esa. Y la tercera la, la en realidad la alternativa es la que no es ni loca, ni claro. titular ni suplente. Eso es simplemente un invento alternativo, un invento eh, de vida, de, que sí. se empezó a usar ahora el tercer kit. Que y, y el Barcelona que tiene como cuatro kits. Ay, ¿Cuántas camisetas tiene el Barcelona? Cuando pasás de la segunda son todas fluorescentes, unas no, cosas no, ridículas. No me dio mucha bronca eh, ver me sigue dando bronca, me dio mucha bronca ahora con el partido <ríe> este que perdieron con la Roma. Jugando con una camiseta celeste que era parecida la de la Lazio O sea, bien perdido el partido por Giles ¿Cómo, eh, ¿Cómo oh, me gusta la Champions League? Yo estoy viendo esta Champions como nunca he visto sí, Y la verdad que me llama la atención el nivel conmebolístico de los árbitros sí, sí. Es lamentable <risa> <risa> eh, pero bueno, qué sé yo, no sé Tribi, gran, es que par, grandes partidos, grandes remontadas no, Todos no, los impresion... partidos La verdad que desde el punto de vista futbolístico es impresionante Bueno, les vengo a traer ¿Qué onda ahí... la bibliografía? Es impresionante esto Las publicidades que tiene No, no, no, capítulo aparte ¿De qué estamos hablando, Trivi? ¿Es el libro dorado o de oro? El, el libro, libro de oro de los oro, mundiales que se llama... Sí, que sacó Esa época que ustedes la comentaron muy bien La reflejaron muy bien al principio, ¿no? Cuando los diarios sacaban, todo el tiempo te llenaban de porquerías, ¿no? Te hacían coleccionar porquerías, una tras la otra, fascículos. Y, y uno después tenía que llevar cupones. Era sí, realmente sí. una cosa lamentable. Cupones. Sí. Había que ir a, al local ese que está en 41, cerca de la terminal. 42, 43 que está el sindicato de Canillitas, no sé si se acuerdan. Sí. Bueno, no sé esto, esta, esta pieza, por suerte, vino completa. Sí. Esto es un trabajo de edición. Tremendo. Ah, pre, impre, impresionante. de Clarín, ¿no? Informa, sí, ¿Esto lo hizo sí. Clarín o lo compró, lo compró alguien? No, no, lo hizo Clarín. Me parece que lo hizo Clarín. Lo hizo sí, Clarín impresionante eh. esto, laburo. Esto Clarín hoy no lo hace más, ¿eh? No, no, no, no. no es capaz de hacer esto Clarín. No, no. no. Tiene un, o sea, tiene un cuento de Fontana Rosa inédito al final. No, te no. importa. O sea, es, es realmente... <risa> hermoso el cuento. esas cosas que uno de chico lee así como estúpido una y mil veces. Eh... mucho dato, mucho dato, eh, sí, el sí. jugador que más goles metió sí. eh, es ideal para tu para tu columna tributo. Sí, Puedes hacer sí. una columna todo el año con solamente revisando con esto. Sí. Sí, sí. Pero bueno, además ahora tiene perlitas como comentaba Pati, tema de las publicidad, de los precios, ahí están. Quieren saber quieren saber qué tan A qué ver, tan es la vida ahora? Vendeme, vendeme algo de Garbarino, Pati. Una oferta para que no mires ninguna otra oferta. Te voy a dar ahora que era el eslogan de, de, de esta sección. ¿Un televisor color 29 pulgadas? Sí. Color, espe especificado. Obvio. 900 pesos. 181 canales trae, ¿eh? atenti. <risa> es carísimo igual. O sea, son 900 dólares. Sí. Y... ¿Pulgadas 29? 29 pulgadas, Dudoso. 900 dólares. Trinorma, ojo. Trinorma, ntcc t -C -C cuánto es ahora 900 dólares...? Por eh, 23 Por 23 ¿Y qué, qué te comprás con eso ahora? 25 lucas Y te compras un televisor de... de 70... No, es un 60, Uno grande ¿Sí? Ahora te compras una rete ¿Un red curvo? ¿Te compras un curvo? Eso te puede llegar a, a un curvo En ese momento esas eran las teles No había... No, no, sí no, era, era una sí. buena, era una buena Era una buena es una JVC. teles de tubos gigantescas más grandes que, bueno... Eran una porquería, fueron superadas rápidamente por la tecnología, ¿no? Pero sí. bueno. Y decía que venía con, con garantías, la tele del G venía con garantías del Mundial 2002. Ah, ah mirá vos. Por Esas mundiales. promos mundialeras. Yo mirá como vos. buena familia clase mediera de, de la República Argentina me, me he comprado, mi familia en realidad, un televisor por Mundial, casi. Ah, la miércoles. Casi. ¿Qué nivel? No, en mi casa no. Mirá que, que velocidad de renovación. Sí, tremendo. No, yo lo único parecido a eso que hice fue el Mundial pasado que me apuré a componer, componer la TDA que llevaba meses sin tele para el Mundial. Fue lo único que hice la verdad que hice bien porque pude ver todos los fucking partidos, cosa que no vamos a poder hacer ahora. Uh -huh. eh, así que bueno. Trevi, nos trae un nuevo ranking del Mundial, pero antes, si me permitís una preguntita. Por favor. ¿Qué cambió entre tu columna primera y anterior hace un mes y hoy? En torno al clima de mundial que todavía es dudoso si se está viviendo, ¿no? Si cambiaron tus esperanzas, tus expectativas, si cambió tu forma de mirar el mundo y el mundial. Eh, la verdad que poco. iba en realidad hay que la... al encuentro. <risa> sí, estoy viendo mucho Canal A. Tenés Majul. Sí. <risa> <risa> <risa> <risa> Historias de vida. No, eh, la verdad que no, no ha cambiado mucho, me parece. No ha habido grandes polémicas, tipo... Cristiano Ronaldo dijo que tal cosa o Putin dijo que el que tire un chasquibún en Rusia será colgado del intestino. Sí. No no no viene pasando decir esas es noticias falopa pre mundial. Traje el ranking en función de la polémica, me parece que estuvo saliendo ahora más que es el tema del arquero. Ah, ¿no? el arquero de la selección. Eso con nuestro arquero. Nuestro arquero. Bueno, tenemos un ar el, el arquero titular hoy es Eso es lo que no sabemos. ¿Sergio Chiquito <risa> Romero? ¿Pero qué pasó con Chiquito Romero? Bueno, Sergio Chiquito Romero, en el último partido de jugar Argentina, que se comió seis goles, salió a lesionar. Bueno, Del corazón. Bueno, bueno, bueno, no seas injusto, Trivich. No, no, es la verdad. Digo, ¿qué pasó hoy, al día de hoy? Él se comió el primero y en es esas jugadas se lesionó. Claro. No, no, no. Y no pidió el cambio, no, no estaba para salir. Y parece que sí, no sé, ahora hay un rumrum con que quería salir y el resto lo vio mal que salga. Bueno, la cuestión es que... La esperanza post-Romero, que era eh, caballero, que había hecho un partido aceptable contra Italia, se comió otros cinco goles. Pero el problema no está siendo el arquero. Bueno, pero No cinco, es solo seis. el arquero. Bueno, los otros bueno. pelotudos, que hacen? Y bueno. Esa es la bueno así no interpreta el fútbol. La cuestión Pati. es que ah, el equipo bueno, sí. argentino... Está en de demasiado sentido común. Y bueno. Tiene otros problemas. Hoy en día lo que más se discute es el tema del arquero porque Argentina tiene... El, el post Romero que fue a ver un gran acierto de, de Diego Maradona como director técnico poner un tipo que por ahí no tenía una espalda muy importante ni que tampoco tuvo una gran carrera como jugador en su club, pero que fue una garantía y creo que digamos y que nos dio el pasaje a la final del eso, 2014. No se le puede pedir nada. Hay que ver ahora si si estando para jugar y apareció ahora la polémica eh con Armani. Además, Argentina el problema que tiene, me parece a mí, es ¿Viste que se dice se dicen dos cosas con respecto a los equipos? Que hay que el equipo campeón es el que tiene la columna vertebral eh, derecha, derecha, sin escoliosis, no como la de Neymar. Claro. Es decir, que tiene un arquero sólido, un marcador central sólido, el Ratonachaala, por ejemplo. El Ayala, un 5 que vos sale de memoria, eh, el Cholo Simeone. Por eso el 10 y el 9 ¿Sí? De todo eso, lo único que más o menos sabemos es el 10, que es Messi. Sí, Después, sí. no sabemos quién es el 9, quién tiene que ser. Es Higuaín, pero está discutido. El 5 era Big Lea, se lesionó. Más que raro, no sabemos si está para jugar o para qué. ¿O para eh, ser abuelo. Estamos entre Otamendi, Facio. Ninguno es alguien que digas, este tipo es y no, no se lo toca. ¿Cuándo y... es el deadline? Y ahora en ¿cuándo es que tiene que presentar? Hay una prelista de 35 jugadores y una de 23 después. Que es eh, dentro de un mes, ponele, falta todavía me parece. Sí, o menos. O capaz que menos Tres semanas, dos semanas. Y el deadline de los 23, de los 23 creo que es una semana antes de los mundiales. Muy, muy poco tiempo antes sí, de empezar. Sí. También Pero una bueno, propaganda es... de Nike, ¿quieren comentarla? Eh, propaganda completamente impresionante bardera, bardera, mal. de Nike ah, sí, yo este, es. me acuerdo este diario. ¿Te la, favor, la acordás sola? Sí, dice, puede decir? ser el horrible eh, botín de Ronaldo o el hermoso botín del burrito Ortega. Exactamente. Una foto del mismo botín de Nike. No, es impresionante. Esto totalmente no me sale la palabra. Cuando adelante, algo van para adelante. Ah. Vanguardista. Vanguardista. Impresionante. Perdón. Cerramos eh, paréntesis. Bueno, eh, ¿de qué estamos hablando? Eso... Y apareció ahora la figura pisando fuerte de Franco Armani. Pisando es, charcos. Claro, el actual arquero de River que está teniendo un gran nivel y ahí hay otra discusión que es, al Mundial vos tenés que llevar el tipo que esos tres meses antes la está rompiendo. Ay, pero qué dudoso, qué cortoplacista. No, es la verdad. O sea, vos podés bancar mucho. Ver, ahí la, la historia de los está llena de grandes jugadores que llegaban mal a los Mundiales y la por sí, eso es verdad. mantenerles el puesto. Me parece que es una regla muy válida con la, y el pero el puesto del arquero es la más eh, donde menos se aplica eso porque tiene esa cuestión de la estabilidad, ¿no? de los arqueros. Pero por ejemplo, Carlos. un tipo como el Lechuga Roa y no quiero meterme en el ranking. Sí. Es un tipo que no venía atacando mucho en la selección antes de Mundial. No, de... Y, si, y creo que el que el que tenía ahí para para ser arquero era Burgos, si no me acuerdo bien si se lesionó que y Claro, no, y apareció. No pudo ser arquero y fue Roa que le fue bien. Qué sé yo, tiene esas cosas, En mundial son pocos partidos. La Argentina también tiene una tradición de arqueros tapados sí, que claro. se terminan consagrando. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Roa. Por ejemplo, sí. Goico. Sergio, Sergio Goicochea. Claro. Ni hablar. Claro. Se consolidó ejemplo, en el último año, dice acá Roa. Clarín. En el año 98. Antes de Roa. Es serio y seguro. Su principal virtud es que le transmite tranquilidad al equipo. Me encanta. Es una gran y virtud. especialmente a mí. Sí, que lo está diciendo el director. Técnico. Ah, Pasarela. Todo eso claro. no es poco. Es lo que ve a mí a Pati, a Pati. A, me transmite mucho tranquilidad. El en el año 98 ya pasó. <ríe> me transmite mucho Pati, tranquilidad. Tenés que contactarte con Roa ahora que estás medio mística porque Roa es evangelista. Sí, se convirtió. dejó el fútbol. Guarda. Dejó el fútbol, así que vos fíjate capaz que cómo la ve, cómo la ve Roa bueno, este con... momento de la humanidad es para tener en cuenta. <ríe> Me transmite mucha tranquilidad. Este caballero que está en esta foto de acá no es el mismo caballero. No, vos sabés que yo pensé lo mismo, yo, pero dije, no, no puede no ser. No puede ser ese, ese no, caballero, no, no, no. Wilfredo Caballero. Eh, el Chelo Delgado. Lo no, dudé de recién yo. Increíble este libro. <risa> Podríamos digitalizarlo, ¿no? Sí, sí, sí. sí merece sí. un PDF. <risa> bueno. El Pupi Zanetti. Cómo me gustaba el Pupi Zanetti. Lo voy a ir a pedir a Diuma mañana mi mismo. Sí. Bueno, eh, eh nos trajo un ranking, traje un ranking, ranking, ranking, a pensar y traje, bueno, lo que se caía más duro. Ranking de grandes arqueros de la historia de los mundiales. Me encanta. Polémico. Vieron la, la serie de Netflix, la no. serie de Netflix de los mundiales. Ah, mira. Ahí puedes robar ideas también. Ah, bueno. Está muy buena y tiene Estuve algo viendo. que es espectacular hiperrodo hiper eh, Tiene muy buenas imágenes de archivo de mundiales sí. viejos ah, Que se ven súper bien de una ¿Sí? manera como nunca yo los había visto Son mejores los mundiales del 50 y pico que el 98 por sí. ejemplo o 94 Es increíble Hermoso Bueno, con vamos veces, con una basta. lista totalmente arbitraria como debe ser polémica Que va a ir surfeando la ola de distintas épocas y personalidades y tipos de arqueros ¿sí? Bien en el puesto número 5, una debilidad personal. Tal vez no tenga tanto peso en la historia de los mundiales, pero creo que tuvo una actuación tan destacada por su propia gravitación como persona. ¡Uy! Estoy hablando de José Luis Félix Chilabé. Me encanta, me encanta. Lo saqué por la referencia al peso que hiciste. <risa> un tipo que jugó dos mundiales. En los dos se quedó en octavos de final. Donde se mandó algunas cagadas. Hay un partido que, que se come en el mundial 2002 un, un gol por por entre las piernas, y lo salvó, eh, me pongo de pie, Nelson Pipino Cuevas, eh, con dos no golazos, del si no pero bueno, el, el recuerdo que tenemos todos, creo, de José Luis Félix y Laverne en el Mundial, es el partido en Lens, contra Francia, el local, uh -huh. eh, un partido épico, bajo todo punto de vista, eh, en el que, bueno, llegan a la larga, 0 a 0, eh, un partido muy cerrado, muy a la paraguaya, que le hizo partido a casi todo, a buena parte de los campeones eh, sí. de los últimos años le hizo partido a España en el 2010 le hizo partido a Alemania que no salió campeón en el 2002 eh, bueno y donde se le veía en la cara a los franceses el cagazo de llegar a los penales hay ah. un... era los tipos querían ganar obviamente, pues tienen que ganar pero sabían que si llegaban a los penales se fuego, había porque... un tal Chilabert Había un tal Chilaver que hay un video que están dando vuelta a Un documental posterior que dice Yo si llegamos a los penales les iba a decir de todo A los franceses iban a cagar en las patas <risa> Que polémico Chilabert. Y Francia tenía un arquero del montón Como Roland Barthes No, no, Barthes no, era el pelado era Que después en la fase siguiente eh, Eliminó a Italia por penales Pero bueno, la cuestión es que eh, Ese partido épico Se define por gol de oro En los pocos mundiales que hubo gol de oro Con gol de Laurent Blanc Y hay una imagen que a mí, yo lo vi en vivo ese partido, me quedó grabado a fuego, que es el partido termina, todos los franceses festejando, y el arquero Bartés, antes de festejar, va a saludarlo a chilaver y a decirle felicitaciones. Eh, qué grande felicitaciones, que sos. Cuánto te admiro. Cuánto te me admiro. Me llevó una cabeza. Y Chilabert con una cara de culo bárbaro lo saluda y me parece una imagen eh, extraordinaria. mira qué bien. Claro. Pero después iba a ganar. Yo tenía el álbum del 2002 y en un momento dije... El álbum tenía, la cada figurita tenía la estatura y el peso de cada jugador Al momento de ser pesado por Panini Y yo dije, voy a buscar el jugador más pesado del mundial Chilabert José Luis Chilabert Era el jugador más gordo del mundial 2012 Pero todavía era un tipo atlético <risa> Un tipo de una potencia, bueno, en fin, ¿no? Un arquero goleador que no hizo ningún gol en el mundial No tuvo la posibilidad Siempre lo doy a Chilabert. ¿Sí? ¿No ¿Desde siempre? Siempre lo di A mí me pareció un personaje interesante Es un tipo capaz de torcer las reglas del juego Un sí, partido sí. Un River-Vélez que tuvieron que jugar Los dos tiempos del mismo lado Para que la hinchada de River No se no le pudiera tirar nada a Chilaver ¿no? no, no, tiene un, uh, muchísimo mérito Tiene un gol de mitad de cancha O sea, un es, un tipo, es un tipo O sea, no hay duda que es un mala leche Sí, sí, obvio <risa> La conclusión Es tipo de nefasto bajo muchos puntos de vista Pero desde lo deportivo te, Yo lo quiero, yo lo quiero en mi equipo <risa> Puesto número 4 eh, Como el pollo o viñol tal cual. Así yo lo quiero siempre en mi equipo <risa> Otro tipo de arquero eh, Este por ahí no lo van a conocer No es tan fácil sacarle la ficha Es Gordon Banks de Inglaterra no lo tengo Jugador del Leicester eh, Que jugó los mundiales del 66 Salió campeón y del 70 un personaje divino eh, de una gran época como los años 60. Yo estoy podrido, la verdad, de, de la moda de los años 80. Me parece que hay que ir hacia los años 60, que tiene mucho más onda bajo todo punto de vista, ¿no? Coincido. Eh, entre ellos el fútbol. Fudoso. El señor del Leicester, bueno, salió campeón. o sea, Había que jugar en el Leicester y llegar a la selección, ¿no? El Leicester era un equipo que salió campeón ahora por primera vez, después de 250.000 años. Vamos, que eh, Vamos, Fue mejor arquero sí, de la FIFA puede. por 6 años seguidos <risa> Un crack la verdad Autor de lo que por mucho tiempo fue se consideró la mejor atajada de la historia De los mundiales Que es un, un cabezazo que le saca a Pelé eh, Según en la revista 70. No, no, no, <risa> búsquenlo <risa> eh, Que el tipo salta hacia atrás y la saca de la altura de línea Y la pelota sale vertical y no entra mágicamente Eh, y que después eh, no jugó el último partido de ese mundial en que quedó eliminado Según Wikipedia porque se tomó una cerveza y le dio problemas estomacales mm, ¡Qué dudoso! Claramente eh, se pegó una curda de Hay aquellas Hay un problema de luna Sí, sí, sí, era medio amigote de best que era otro loco lindo de la época Ajá. Eh, Otros dicen que mucho tiempo después, producto de esas borracheras y ese alcoholismo Vendió su medalla de campeón Pero bueno, eh, sin duda un, un arquero que marcó una época Mucho jugador alcohólico en Inglaterra los 60 Sí, sí, muchas fiestas sí, No solo en los 60 Sí, sí, sí. sí. es como una constante Bueno, eh, puesto número 3 ¿Vamos de mayor a, de menor a mayor? De menor a mayor, claro eh, Alguien del que ya hemos hablado, que también un fue un tapado en su momento Hablamos el año pasado eh, Ubaldo Matildo Filiol Eh, el, el prototipo del arquero atlético de grandes reflejos, sí disciplinado, talentoso, que como sabemos debutó en el Mundial 74, el último partido de Argentina, porque el segundo arquero no quiso jugar porque se había muerto el general Perón, y eso lo contamos, sí, sí. fue campeón en el 78, fue parte del equipo del 82 y eh, fue parte de, de las eliminatorias del 86 y a último momento lo, lo borraron. Eh, ...atajó un penal en el 78... ...a Denny, el, el polaco... ...un crack realmente... ...hace poco salió en el programa de Andy Kuznetsov... ...pidiéndole perdón a las abuelas... ...a las madres de Plaza de Mayo... Sí. ...por haber contribuido a... ...bueno, la dictadura, etcétera, etcétera... ...yoró, en vivo... ...mirá vos... Excelente. ...bueno, eso lo dejaremos para más adelante... ...la prometida columna sobre el Mundial 78... Puesto número 2, vamos más acá en el tiempo, eh, este lo van a conocer todos, eh, me parece que valía la pena ponerlo, no es santo de mi devoción, pero creo que hay que... Oliver dar... Kahn. No. Ah, qué arquerazo. Gianluigi Buffon. Ah, sí, sí. Sí, está tremendo, bien, está tremendo. bien puesto. Un gran arquero. ¿El, ¿El arquero con más mundiales que podía llegar a tener, pero que no tuvo, o tiene? Eh, y eso uno pregunta? de los... Mirá, no, estuvo, creo que debutó amagué. recién en el 2002, pero estuvo en el, en, en el, en el, en el 98, 98. Estuvo, creo que estuvo convocado. Es uno de los tipos que tiene en el Mundial 2006, eh, uno de los mayores récords de, de Valle Invicta. Eh, arquero, bueno, eh, que ganó mucho con la Juve, no salió campeón de Europa, pero bueno. Y que me parece que es la el símbolo del auge y la de, el último el grito de cisne del fútbol italiano y la lenta decadencia hacia ser un equipo que salió campeón, quedó afuera en primera ronda dos veces seguidas en dos mundiales y ahora se quedó afuera. Fue afuera del Mundial. Eh la imagen de él llorando Increíble. creo que es una que todos sufrimos más Increíble. por bufón. Sí, sí, sí. Y entre otras cosas fue parte de lo que llamó Calchopoli, que fue el escándalo de corrupción Oye. de arreglos del partido, ah, cuando se fue y la vela estuvo... a chube. Claro. Eh, estuvo ahí, o sea que es me parece un símbolo de... de la decadencia entera De la decadencia de Italia eh, en su fútbol al menos Gianluigi eh. Buffon que era arquero de la Juve, la Lazio... De, del Parma y después pasó a la, Juve. A la, en la Juve Y Ang, Angelo Peruzzi Ese fue el eh, fue también arquero de la Juve mucho tiempo, era bastante ah, bueno Yo tenía una gata que se llamaba Angie <risa> por Angelo Peruzzi Ah, bien, tranquilo <risa> Puesto número dos. No, ese fue el 2. Fue puesto número uno. Puesto pero... el 1. ¿Quién ganó? Y es el Araña Yasin. Y sí. Ese. No no no podía no estar. Y sí. Por nacionalidad, por apodo y por todo lo que van a otro. Por color. Por color. La araña <risa> negra. Porque atajó 150 penales, porque ganó un juego olímpico, porque fue el único arquero balón de oro. 150 penales. Porque fue condecorado con la Orden de Lenin. Ahora sí nos podemos poner todos de pie. Por favor. Tremendo Bueno, eh, y bueno, un tipo que marcó un antes y un después Que tuvo, bueno, actuaciones memorables en los mundiales Algunas no tanto, fue parte de un partido muy famoso en el mundial 62 No sé si conocían la historia Tiranos nombre completo y para, la, para quienes no saben, selecciona la que perteneció De la Unión Soviética Nombre completo, ah, no sé Lev Yacin Lev Yacin me parece que sí, ¿eh? no sé si sí, tiene nombre sí, sí. más largo. Sí, creo que Lev es una... Y una se murió poco. antes de que caiga la Unión Soviética, así Listo, que un hombre del partido. Eh, fue parte de un partido muy famoso, eh, porque fue muy criticado. Eh, tiro este dato y con esto vamos terminando. En el Mundial 62 jugaban eh, la Unión Soviética contra Colombia, que era un equipo, no te digo amateur, pero casi... Eh, se van al primer tiempo eh, Ganando la Unión Soviética 3 a 1 Después se pone 4 a 1 Y lo termina empatando 4 a 4 Colombia uh. Con un par de errores garrafales De toda la defensa <risa> y de él también eh, Y a partir de ahí Se empezó a decir que Ustedes saben la sigla que dice La, la, la camiseta de la Unión Soviética ¿Qué sigla decía? CCCP Bueno, se empezó a decir que en realidad Esa sigla quería decir Con Colombia casi perdemos oh na no no, no, no, no Tremendo Malísimo <risa> Malísimo No, no, es verdad Esto es verídico no. Con Colombia Acá perdemos Bueno en, en, no, Acá te me doy es el, la perlita Por la camiseta <risa> No, tiene no, Con otra cosa No, descolocate Totalmente <risa> Esperamos algo Totalmente diferente Igual con el tiempo le estoy valorando un poco más a sí, la sí, anécdota. Sí. Aparte vale como regla nemotécnica para recordar cómo es la sigla oncevética no en ruso. Es un dato para tirar <risa> en una previa sin un cumpleaños. Barmato no, público, es para toda ¿no? pube. Es para las mamás. <risa> Obvio, por eso. Te lleva a presentar quién no era el año asesino. Por eso. Bueno, no sé, si no, las va, no no la valoran ¿Qué pero sé yo? Pero el final de la cuestión de la camiseta de En realidad tenía eso. que ver con otra cosa Pero tiene pero ahora que lo pienso, sí, puede ser ¿Y, y con qué tenía, tenía que ver? Tenía una yapa que era de un mini ranking de cagadas de ah, arquero no Ah, sí, otro, estamos, ¿no? estamos Pero tenemos. no sé si la quieren hacer Estás habilitado ¿Sí? Sí Bueno, vamos rapidísimo Esto es muy personal Puesto número 3 Una cagada que se manda Andoni Subizarreta, arquero de España, contra Nigeria en el 98 ¿Qué ¿Qué hizo? centro atrás ya cuando la tiran porque bueno, llegó hasta el fondo de la, para no caerse un el delantero un gesto. y el tipo de rodillas como que hace así tú y la mete él en el arco <risa> en primera ronda se quedaron afuera en primera ronda hermoso <risa> entre otras cosas por ese partido pierden 3 a 2 Perfecto. en el puesto número 2 y de ahí venía la camiseta sí. eh, mundial 90 que eh, Colombia usó una camiseta suplente roja a la que esta homenajea Octavos de final, y eh, Colombia gran equipo, eh, iba perdiendo un tiempo extra con Camerún, eh, 1-0 a 0, y René Higuita que era el jugador que también podría haber estado en este que ranking no entró, tranquilamente, no entró. No entró, pero bueno, eh, porque está en este, eh, que era el arquero jugador, que bueno, eh, Colombia muy tirado adelante, quiere gambetearlo a Roger Mila que era el 9 de Camerún, se la saca, eh, Roger Mila se la pellizca y le mete el gol, gol 2-0 a 0 y chau, después perdieron 2-1. Y me parece que en el primer puesto, por una cuestión de, de la estancia, es más discutible esto como cagada, pero bueno. Final del Mundial mundial 2002, Oliver Kahn había sido eh, galardonado como mejor jugador del torneo días antes. Eso rarísimo. Sí, una pelotudez. Una cagada. Primero que fue un, que fue un arquero, segundo, antes de la final. Y o sea. bueno. Y en la final, para mufarlo así completamente, <ríe> un fierrazo, un fierrazo de Rivaldo desde afuera del área y da un rebote muy estúpido. Es discutible si era atajable o no esa pelota. Y entra Ronaldo como un tren y mete el primer gol del partido y chau, picho. Qué cara de malo, Oliver Cane, oh, ¿eh? Pero parece qué, que era buen tipo. Qué porte de arquero que tiene. Sí, otro gran arquero. Gracias, Trivi. por favor. Muy buen ranking de arqueros y de cagadas de arqueros. Vamos a escuchar una canción más y volvemos con más letras del mundo. Dicen que... gas esta popular con i mitja de cola. Las canciones tres suenan ahora en el tercer mundo. Tres canciones tres completamente imbuidas de un espíritu de época kirchnerista tres canciones tres completamente imbuidas de un espíritu de época kirchnerista. Sepo, Sepo, Sepo, Sepo. Esto es eh, hay un apartado metodológico. Sí, por atención, favor, siempre. atención. Canciones que solo fueron posibles en el marco político entre comillas irreversible del kirchnerismo. Hashtag #irreversible. Ese es el primer ítem segundo, no necesariamente son canciones kirchneristas, proselitistas pro gobierno de Néstor o Cristina. Y hay un tercer apartado, viene viene más más tranqui, no tan liña dura como no. la semana pasada, un poco más flexible. Tan ordenadas de manera que quizá podrían servir para simbolizar o cronologizar ah, la como etapa que merita. una expresión, sí. con una expresión. ¿Qué tenemos? Me encanta. Escuchamos hace un rato Usina de Norma, del sí. disco Rock Dos Tonos, del año 2006. Sí. Primer gobierno de Néstor. Memoria. Memoria, política ah, de memoria. Memoria, verdad justicia. Sí. 24 de marzo, feriado, por primera vez en la historia argentina. La doctrina nunca más, qué sé yo, la electricidad. Ba bajando los cuadros formó miles. Exactamente. Año 2006, un incipiente kirchnerismo que se discute si existía o no existía, el kirchnerismo en ese momento. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Hay un kirchnerismo? ¿Qué Leuco, probablemente todavía era fanático de Kirchner. ¿Es el sí. peronismo reciclado? Segunda canción, la que estamos escuchando en este momento. Somos el enemigo de Científicos del Palo, año 2010. Del disco, ya claramente hay, 2010 hay un cambio, disco Gorilofrenia. Gorilofrenia, hay una clara identidad. Presintonía fina. Sí, uh -huh. presintonía fina, post crisis del campo. Momento en eh, de envalentonamiento. Sí, momento de elaboración de un, dis de un discurso nacan pop. Un relato. Un relato, vuelven palabras como gorilas y payo, sí, etcétera, etcétera. Sí, es como, una, como el, el, el ayornamiento de la década del 70. Vamos sí. por todo. Sí, eh, siempre frases como, por ejemplo, siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Tremendo. Sin embargo, lo interesante es que anticipa una derrota, porque dice... La, la gente la gente ya no quiere piquetes ni ver pobres, quiere llegar a horario a que la exploten. Hace incluso una hemos crítica, hemos habla de vencido, Claro, de hecho dice, "Nos han derrotado. Hemos, mismo, hemos sido vencidos la no vivir, por la poli, por, por el espíritu pobre, liberal, si neoliberal que eh, en unos años puede, no? en pastilla, <risa> Está bien, está bien. Ha sido aprobado los durilas Violencia hermoso El rey del falsete <risa> Pensé que no conocía la canción Muy bien Tristan, ¿eh? sí. la verdad que muy bien no, Tenés dotes artísticos ah, Hermoso, ¿por qué no te presentás en el, en el casting de Científicos si vas, del Palo? Si vas a Operación Triunfo, te seguí, va The Voice de Voice, Tristan en The Voice Es una banda que yo no sigo mucho Pero me parece que toda la banda está... Eh, Fue es fue posible de, es hija del en un contexto sí. de época claro. No es una buena banda científico del palo. Me no, no, que no, no, no, no lo, lo sé. No hacía falta. No es una buena banda. Pero no hacía falta. Acá le bajan el pulgar a lo Yo loco la desde conozco, afuera. Ni la conozco. O sea, sí la conozco. Eso hace ¿Pero? año 2010. Y la última canción que escuchamos hace un rato es eh, la última etapa ciega, <ríe> mo mogólica y no. autocelebratoriamente cornerista <ríe> que, que ninguna banda la sufrió tanto como... <ríe> Volver en, como Crema del Cielo. Crema del Cielo, la banda de Britpop platense. No, se ¿Qué? dio la cara, la, se la, la cara contra el asfalto. Se, se dio. prendió fuego, Crema del Cielo. Una canción que la escuchás hoy y te dan ganas de llorar. Sí, sí. Sí, no, no, la no, no. no la tocan más. Porque es que no, dice, vergüenza, vergüenza. Sí, dice cosas como, eh, es casi imposible que volvamos atrás. Paren, <risa> paren de gritar, vayan aceptándolo. No, no, nada... ¿Peor diagnóstico? ¿Quién va a cortar tantas flores? ¿Peor diagnóstico que este? Le mandamos un saludo al cantante y líder de Cremio del Cielo, eh, el Bolla ruli que es un cabeza de tacho. Hermosa. poco se han visto, sí, ¿eh? Sí, una hermosa cabeza de tacho. Y les recomendamos que lo sigan en Twitter. Las barbaridades que dice. Son se, impresionantes. ¿Se puede fantasear llamando la protesta popular? ¿Con cuadra y media de cola? ¿Para volver en taxi? También un poco contra los trocos. No, Antes me hicieron llorar Pero ya me hacen reír Ahora pretenden dictar clases de ética y moral No hay una sola verdad Pero esta es la realidad <risa> no, cualquier no, cosa ¿Quién va a cortar tantas flores? No. Es horrible va a La verdad que Mauricio, Nos estamos cortando las venas no, cortando las, flores. las flores ya las cortaron no Ahora estamos cortando el pasto ya no, Bueno, no. este es el 3 canciones 3 Del día de la fecha No sé si tiene algo para aportar, no, si no, conocen alguna canción, a lo sentada le pedimos ah, que canciones... busque canciones sí. que claramente marcan un espíritu de época. Que reflejen lo que fue el kirchnerismo, no tienen que ser canciones kirchneristas. También para mí una canción que refleja el, el, el espíritu kirchnerista es la de, de Tan Biónica, Qué Noche Mágica. Para la usó mucho el Pro, es claro, Por eso, es bueno, bueno. Para bueno, la ciudad de Buenos ser, Aires. Era ser. como la canción del Pro en Capital, ¿o no? Uh -huh. Para mí es hija un clima de época Más o menos bien, de Matón Policía Motorizado sí. En un mm, nivel no llega, distinto no, no, no. Muy tangencialmente no, no. ¿Cuál? Poxy Club dicen Poxy, sí. sí, bueno ¿Fiesta? No, y también Primer kirchnerismo la, la misma época de Ucina, esa de León Gieco, de La, la Memoria. Oh, sí. Ah, pero León Gieco es hijo de cualquier clima la de época. O sea, claro. es el paladín se del ganan. clima de época. Es el hijo del Gieco. El... El... Así como Alfonsino es el padre de la democracia, León Gieco es el hijo, el del, hijo clima del clima de época. De época. Pero no importa el clima de época, él va a tener una canción. El que se mandó una canción sobre la memoria. Sí, sí, la verdad que puede ser. puede ser. Pero dos días antes había, había hecho una sobre los piqueteros y así. Bueno, eh, la canción de Crema del Cielo también quizá formó parte de otras tres canciones, tres de canciones que cobran un sentido totalmente diferente al que fueron escritos con un cambio de contexto. Sí. O canciones que no se pueden tocar más. <risa> igual, para para para para mí acá si le sacan la parte de se puede fantasear llamando la protesta popular en una cuadra media de cola para volver en taxi, que igual es el núcleo duro de la canción, pues se llama así, puede ser interpretada de diferentes maneras. Mm. Pero eso, ya que tenga la palabra protesta popular... Sí, está, está. pero ni un solo paso atrás, dice puedes bueno, confundirte, es? pero No dejes de que hacer una canción completamente kirchnerista Bueno, pero si la sacás de contexto No la entendés 21 y 36, ya se viene La muerte en un ratito Vamos a escuchar mientras tanto a Los espíritus con jugo Estamos en la web Estamos en la web Radionauta.com.ar Oh, my God.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 Centro social y cultural Olga Vázquez transmite Radio nauta 106.3 Le tercer mont puro proismo mamita i got a condo in Manhattan Baby girl was happy You and your invited So gone and get together Go pop a plan Pop, pop it for me Turn around and drop it for a plan drop it for a en toda la República Argentina se viene el tan ansiado momento de desearle la muerte a personas Y arrancamos como siempre mmm, con la adivinanza. Una adivinanza, a ver. A ver si adinan quién es. A ver Gastón. <ríe> a ver si adinan quién es. La persona que hoy morirá, periodista deportivo. Sí. Te dice varios. Sí. Te Sports, 44 años. Cara Bien. de boludón. Tengo algunos. Casado en segundas nupcias. Mirá, padre de cinco. De River, se pelea con Pagani. Expanelista, actual conductor, representa fielmente el estereotipo del conservador argentino. Gastón Re Recondo. Quiere salvar las dos vidas. Gastón Recondo. Gastón Recondo. Morirá hoy. No, Gastón Redondo, como le decía Feynman <risa> en una entrevista que circuló en el grupo de WhatsApp de la Tercer Món hoy. ¿Quién es? ¿Gastón Redondo? <risa> <risa> Se acabó la vida para Gastón Recondo, un pelotudo... Un pelotudo con fuerza. Con fuerza y que atraviesa hace mucho tiempo la televisión. Sí. Bueno, arrancamos con su bio de Twitter, que es corta, concisa e imbécil. Y dice, padre de cinco hijos, periodista feliz. Y, oh. y tiene una foto de perfil con Ginzburg. Él sí. muy joven. Ah, Ginsburg. y flaco. Él muy joven y flaco. Un, y, el, y Jorge Ginzburg sin bigote. Porque en mañana sin... Ah, perdón, perdón, perdón, perdón. No me quiero adelantar. Como siempre, adelantándote. Adelantándote dos, a Marte. ¿Te, te puedes controlar un poco? Un poco sí, te pedimos. Me, me, me genera un... Me genera un odio. Conozco tanto a las personas a las que ah. les hemos estado diciendo la muerte. Dejá de cancherear. Pero no es una canchereada, <risa> es una, una imbecilidad. Es una, es una canchereada. ¿Por qué conozco tanto a Gastón Recondo, que sí, es un no imbécil? Sé. Me parece una locura poner porque feliz en tu biografía de Twitter. Porque es un chabón que está hace mucho tiempo en la televisión. Mucho. Pero es un imbécil. ¿Cómo vas a afirmar que sos feliz en un lugar donde algo queda fijo? Mirá si se pone triste. ¿Va lo saca? ¿Cómo puedes decir? Yo soy una persona feliz. Arrancó Inferno. con Fantino. Sí. Te dice mar de fondo. Después... ¿Laburó con Jorge Ginzburg? Sí ¿Qué personaje es Jorge Ginzburg? ¿Le podemos desear la vida? <risa> bueno Yo Hoy pensaba Dado que laburó con Recondo ¿Será Ginzburg tan bueno como todos creemos que fue? Eh, no dice mucho con quién laburó Claro, en la tele Se la lo tele. pusieron, mira, necesitaba un periodista deportivo claro. Tomá, te mando al gordo Recondo y Pero también medio que Mariana Fabiani no salió de ahí No, Nos mira Te con Raúl, Raúl Portal Te estás confundiendo con Raúl Portal. Bien, bien, bien. Contar la anécdota del bigote. La anécdota es Por que favor. en mañanas informales, el programa que conducía Jorge Ginsburg eh, Reconto tenía, le decían gordo, qué sé yo, y tenía que bajar un, cierta cantidad de kilos. Ah, o sea, par, hicieron una, 84. Hicieron una apuesta y si Gaston Reconto bajaba esa cantidad de kilos, eh Jorge Ginsberg se afeitaba el bigote. Gran programa, ¿eh? hacían poco. Sí, sí. Se sí, afeitó en vivo programa, Jorge Ginsberg. Eh, no se quería fetar, salía corriendo, qué sé yo, estaba el payaso mala onda Era muy divertido ese programa. <risa> estaba, eh, ¿Quién más estaba? Estaba el periodista que se murió de TN, ¿se acuerdan? Ah, sí, Mario, Mario Masone, Mazzone. Ernestina Pais. Ernestina Era un programa para ver la vuelta del cole, no? ¿Era de la tarde? No, Era del mediodía. Eh, tipo 11. Va, de la mañana. Tipo 11. Mañana onze. es informal. Ah, bueno, bueno, Después, eh, en el último tiempo se, se pasó a la televisión eh, No deportiva Cambió de claro Seguió siendo periodista el, Entre comillas, un país generoso Fue panelista de Bendita TV Programa detestable, si los hay Que el programa de Beto Cacela Durante 5 años estuvo en ese programa sí Planta permanente, ñoqui Allí se hizo famoso por sus rabietas Porque parece que puteaba las modelos Por usar poca ropa a la gente por ser promiscua De caber a putear Enojarse eh... Tiene no como es... ese personaje construido De el que se enoja Se enoja por Por, por conservador que La gente no se enoja más O sea, es contradictorio que sea Una figura dentro de todo joven No, no, no es, es viejo el chaval no, no es un viejo no, no. que despotrica contra la juventud perdida Sino que es un joven Con alma de ortiva Alma de viejo sí, Una mina hace poco se sacó una Hizo como un book de fotos en bolas con su hijo Y recondo Se recalentó <risa> Y dijo que le iba a hacer un juicio A una mujer no tiene nada que ver con él no Que simplemente la vio eh, Como panelista miente de la TV Le iba a hacer un juicio Le iba a llevar tarado, a justicia Qué tarado Lo voy a llevar a la justicia Su perfil en la TV masiva <ríe> Ganó Atención al siguiente dato Guarda Un ganador de gran hermano Ignoto Lo... ...calificó como el hombre más retrógrado, conservador y machista de la televisión argentina. Ah, listo. Y se lo dijo un ganador de gran hermano. Con mucho énfasis en la descripción. Además, Gastón Recondo se peleó eh, por TV con Fantino. Sí. con que, que era su gran amigo, se peleó. Ah, ¿no, ah, era, tan, no, tan ¿no son más amigos? Ahora se volvieron a amigar. Ah, se volvió, yo vi una entrevista. Se volvieron a amigar. Medio amigados. Se peleó con Feynman que como adelantaba Manuel, lo llamó Redondo, <risa> desconociéndolo al mismo tiempo que le dice gordo. Se peleó con este pelotudo, era un hermano. Se peleó con el Chavo Fuchs. Pelea uh. también conocida. El, el, chavo, chavo Fuchs, el Chavo Fuchs era no otro calentón. No no sabés si defenderlo, sí, no sé si defenderlo, sí. con él. Estaba un poco Más del lado correcto De las cosas sí, De sí. algunas cosas Más que recondo si sí. vamos a empezar Por lo sí, sí. Más que, que recondo Seguro Casi no hay personajes A rescatar de ese mundo No, no. O sea, no. si tenés que salvar A dos personas No sabes a quién salvar No Si tenés una, una balsa Y tenés que salvar a dos A mí me gusta Alejandro Fabri un poco Y se peleó también Con alguien Que también se peleó Con todo el resto De los que están Con los que se peleó Recondo Y con los que vendrán Pelea cruzada Que es la Pichot Tremendo Marina Pichot peleada con qué, los ladrillos. Sí, sí. Le encanta pelear, es un un perro petizo, es un perro sí, petizo. Sí, sí. un, un una voluntad absolutamente peleador <risa> Recondo bueno. es muy religioso. Por eso su costo conservador, ¿no? Se relaciona de alguna de ahí, manera. es un chupacirio y tuvo atención a una serie de experiencias traumáticas relacionadas con la religión en su infancia. El asunto es que sus padres se separaron apenas nacido el bebé Recondo. El pequeño bebé recondo. hubo Quilombo, pelea por la tenencia, juicio, etcétera, etcétera, etcétera. La mamá recondo se sumó a una atención. La mamá de Gastón recondo se sumó a una secta umbanda. Uh. Y en repetidas oportunidades, el niño recondo con cuatro o cinco años. No, esto, que, esto que es, es fuertísimo. Es fuertísimo y un traumática. poco que lo salva. Lo justifica. Con, recondo, lo con 4 o 5 años participó de ritos de sacrificios de animales y quién sabe qué seres más. 4 o 5 años, sacrificios de animales, ritos. Él lo recuerda como un periodo muy traumático, muy bien, en buena hora, y no le gusta haber traicionado a la fe católica. Aparte del catolicismo, al umbandismo hay como un, varios viajes en el medio, varios <risa> Pobre, trenes. Pobre, qué bajón, me da un poco de, <risa> <risa> un poco de empatía ahora, porque... <risa> Te van a pasar a participar de un rito de un bando o sea, Sacrificio de animales, 5 años, años ¿Sabés sí, qué? Cagazo mucho que te pega Igual odio cuando llegamos al punto En donde de repente encontramos algo en la biografía A sí, la pero persona sí. ahora, que estamos matando que lo justifica Ahora vamos a tener buenas razones, buenas a ver. razones. No hay justificación Además de que es religioso sí e Idiota porque ¿no? cosa, sí, está, no está, está en contra voz. de la legalización del aborto Como podríamos inducir Está a favor de las dos vidas El Bien. Participó del, del videíto que salió la semana pasada, creo, la anterior. Sí. En donde varios famosos empezaron a Qué decir... Qué Era video. malísimo. Famoso. No sumaba a nadie. ¿Quién a es nadie? esa vieja que no es gasalla siendo de la vieja que va a lo de, a lo de Susana? Una vieja que se hizo famosa por el video de En Contra del Aborto. ¡Tremendo! Bueno, es un activista él. Va a marchas, tuvo en ese video, hace quilombo. Pero lo peor en su justificación de estar en contra del aborto es que dice que su nacimiento fue en el medio del quilombo de pareja de sus padres, que lo concibieron y decidieron con mucho pesar. Lo tuvieron igual, intentaron seguir con la pareja que terminó rompiéndose poco después de que él nazca. Todo eso sin abortarlo a él, ¿no? Claro. Él nació. Para no abortar, decidieron seguir juntos. Claro. Dice que si hubiese sido legal el aborto, el aborto él no existiría. O sea, como tantos de, de, de, otros... El argumento es más le... imbécil de toda la campaña. O sea, es lo que dicen todos, solo que él tiene como argumentos a su favor. Claro, es que sus padres estaban no en existido. crisis. Claro. claro Sus padres hechos mierda, torre contra mal, gente infeliz por todos lados, pero él existe. Y nosotros encima tenemos que pagar con su existencia. Es, es muy, o sea, es es muy un egoísta. Argument, es un argumento a favor del aborto. Mis padres la pasaron mal, estuvo todo mal mucho tiempo, ritos zumbando, sacrificio de cabras, pero yo existo. La puta madre, recondo. ¿Quién te quién te llamó? Tenemos uh. se está acercando. Cebur, uh. cualquier cosa. Entra, entra, sí, sigue entrando, no. El enviado de la muerte. Acá entra. Obvia. En este instante no lo captan las cámaras porque es tiene un cuerpo espectral que no es captado. ¿Qué cuerpo espectral que tenés? ¿eh? ¿Estás ah, haciendo tenés ejercicio? Un cuerpo espectral, <risa> tuve, me estoy preparando para el verano. Un Cuerpo espectral. A ver, entrega con Sucedora sufre una carta dirigida a la Tercer Hermón, la Muerte de hoy. Está la carta. La abrimos. Guarda que no tenga ni Guarda que no tenga ningún gualicho, nada, ¿no? ¿no? Antrax. Para que claro. Impresionante efectos especiales Procedo a su lectura Primero Primero y principal Por pertenecer a una raza que está mal Desde su concepción los La niños, del periodista deportivo Los niños no abortados Los niños que participaron de ritos Un panda Segundo Segundo y también principal Por pensar como el orto <risa> Católico con rabietas Contra la desnudez Gordo bonachón que no probó la falopa. <risa> Imbécil de videitos contra el aborto cuando una sociedad entera discute avanzar en un derecho. No da. Está mal. Y eso tiene sus consecuencias. Retrotraigámonos <risa> a su la vara. concepción. La muerte subió la vara. A su concepción. A ver, Gastón Recondo. Su madre lo pensó dos veces. Uhhh. Ha sido abortado, recondo. Muerto está, si es que alguna vez existió. Bien, me gustó. Chao. Me gustó esta muerte. Eh, hay varios varios otros candidatos. Me encanta el contraste entre la marcha fúnebre y la vuelta sí, de la cortinenza. El momento de la lectura del, de la misiva espectral. ¡Qué misiva, eh! ¡Qué misiva! Tremendo. Misiva 45, misiva 77. No lo conozco mucho, pero... Yo puedo decir Así sin pensar Sin pestañear Ajá, Abuelo de pájaro Abuelo de pájaro Que le deseó la muerte A todos los periodistas deportivos Bien Sacando bueno, a Ángela Llerena Sí, ¿sabes no, qué? No, sí Periodistas varones deportivos A todos Varones periodistas deportivos <risa> Se entendió, se entendió está mal ordenado Estaba mal ordenado Se entendió, se entendió eh, Merecen la muerte, la verdad Así sí, que sí. Y pocos que no montón. la merecen En realidad Tremendo Tremendo Chau, chau, se acabó, se acabó. Tan dudoso como tremendo. Se acabó. Es que hoy, chicos, chiques, chiques, chiques, chiques, empieza otro programa No podemos entregar a cualquier Nauta. hora de no, programa. No, nos tenemos que el horario porque hoy empieza el, el purgatorio. purgatorio. Ah, bueno. ¡Qué coordinación! A, do, a dos voces. A dos voces. No, no pueden coordinar cada uno <risa> consigo mismo. No. Sin embargo, tiene, eso se llama el... el Bueno, bueno, bueno. El instinto gregario. <risa> Hacemos lo que podemos. Ahora, nos preceden y nos suceden. Tenemos un programa antes y uno después. Estamos siendo sangucheados Ajá. radialmente por eh, dos programas. De Radio Nauta, uno que empieza ahora, hoy, pero sí. que Viene ser, el año pasado. Segunda temporada como mínimo, no sé si... Como mínimo. Le vamos a dejar el aire en breve nomás a los compañeros del Purgatorio. Baby, I love you Momento de brindis Yo ya tengo un brindis ah. Brindo por la reunificación de las Coreas Bueno Yo voy a brindar por eh, La araña negra Lev Yassin, arquero de la ex Unión Soviética No sé cómo se les pasó Yo voy a brindar Por la milanesa Y en particular la milanesa a caballo con papas fritas. Había, había, había mucha razón de Berindis hoy. Sí, había mucho, mucho personaje. Mucha razón de brindis Bueno, esto fue el tercer mon. ¿Quieren decir algo más? Antes de que... Podemos ir. Porque aparte tenemos nuestra última canción. Sí. Eh... ¿Hay que comprar dólares? Atención no. eh, Vamos a Todo terminar Este bajas. programa Con una canción Que fue un... Llamaron a la radio Y pidieron una canción Si sí, Tuvimos sí. un llamado sí. eh, Nunca nos pasan estas cosas Y siempre sí. nos decíamos Los cancheladas no, no pasamos canciones Que nos pidan Que yo Nunca lo hicimos Ahora sí Pero como Llamamos por teléfono sí. Aparte es una canción Que piensa en nosotros <ríe> Si sí, sí. Autorreferencial Pero bueno Primero Las formalidades Esto fue el tercer mon. Estuvo Anita Lorencia En la producción ejecutiva El señor Guido Ruscoña En la operación técnica El señor Nicolás Trivi En su columna del Mundial, el señor Santiago Abel desde Brasil, Tristán Basile, Pati Mayonís, Manuel Mandizado, estuvimos en esta edición número 226 de La Tercer Món nos vamos escuchando de Fito Paez, Tercer Mundo, y esto fue La Tercer Món, chau Tremendo. Tremendo. Hace muchos años un hombre soñó, un imperio, un imperio muy grande. Tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. quiero tener un jardín florido una patria de México al pie con hermanos de toda calaña y en el suelo gritanme un domo un domo un domo